La Isla de Encanta con César Luquero y Julio Moreno en BFM. Saludos a todos, es bienvenidos a La Isla de Encanta. Todos los miércoles y domingos de 6 a 7 de la tarde, la mejor panorámica de la actualidad musical en La Isla de Encanta. Hola, saludos a todos, es bienvenidos a una nueva edición de un nuevo programa de La Isla de Encanta. Hoy nos van a acompañar durante la próxima hora Napoleón Solo.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 nuestra playa wifi a um, el Fotomatón, al bar Fotomatón, aquí en el centro de Madrid. Y aquí seguimos con... Me da a mi Julito que es el último programa de la temporada, ¿no? Es más que probable, sí. pero bueno, te vamos a despedir con honores de flauta, tambores y guitarras. Quizá por eso hemos decidido empezar con Adiós, la canción que abre este nuevo disco de Napoleón Solo, que están aquí acompañándonos. Tumona y Daiquiri en Ristre en la en la playa WiFi. Han las presentaciones majo. Pues nada, han venido de Nápoles solo Alonso, muy buenas, muy sosas. Ahora muy buenas, pero no os pongáis tristes porque es el último programa, que seguro que luego hay más. Nos da un poco de morriña. Sí, es que, si es que somos un poco melancólicos, tendemos a la melancolía, pero nada. No ah, ya, ya. Ahora como nos vais a echar aquí unas coplillas. Se que se notaba algo en el ambiente de que algo algo así pasaba. Sí, sí, vamos, sí nos repondremos, nos repondremos. Tontunas aún. Sí, sí, tontuna pura y dura. Pues ha venido eso, como decíamos, Alonso, ha venido José, muy buenas, ¿qué tal? Y Jaime. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, señores? Eh, nos Oye, hemos dejado muy... aparte, ¿no?, por el camino que ha pasado, que habéis hecho con ellos. Les he dado el finazo. Nos hemos dejado a Luis Mir, batería, y a Miguel con los teclados, porque no podemos viajar todos juntos porque no cabemos en el coche. Pero vamos, que no es cuestión de que... que... No, solo no, no, no he cogido de espacio ni No, ni nos hemos peleado ni nada. Vale, o sea, vale, vale. Eh... Mucho más tranqui. Ni que no les dejéis viajar a hacer la promo ni nada por el estilo. No, no, bueno, sí nunca <risas> les hemos dejado hacerla, pero <risas> que ya que nos conocemos, que ¿no? Si <risas> si tieran, les dejaría, amor. Bueno, bueno, bueno. Les esperamos para la próxima, ¿no? Sí, esperemos que haya más sí. suerte y ahí más hueco en la furgon. Bueno, eh Napoleón solo que está no ya aquí en la isla de Encanta. Eh, entre otras cosas eh porque eh, tenéis un nuevo disco del cual bueno, pues eh, a nosotros nos gusta la mayoría de las canciones, ¿verdad, Julito? Enhorabuena sí, sí. por por vuestro Muchas por vuestro nuevo disco. Muchísimas gracias. Saquéramos majo, ¿eh? Sí, nosotros estamos supercontentos con el trabajo que hemos hecho y como ha quedado y todo eso. Normal que estéis contentos porque es a mí libros, particularmente ¿no? de todo lo que habéis publicado hasta ahora es lo que más me ha llegado, lo que más me ha molado. Hombre, no sé, si sí, no sé, sí, mi compadre. Sí, sí, sí, sí. Estoy totalmente lo acordado los también. Qué carajo. Sí, sí no siempre mal. es bueno que que haya evolución y que lo le vaya haciendo nuevo, a to, primero a los músicos supongo y luego a la gente pues que también le vaya gustando cada vez más todo. Y así luego van entendiéndolo de antes y todo. Pero vosotros mismos cuando visteis el material que tenía, es ahí las canciones que os estaban saliendo para este disco, ya decíais, hostia. que a lo mejor este va a ser el que más pintón no va a quedar de todo lo que hemos hecho o tampoco. Bueno, o sea, las canciones conforme yo le iba conociendo, por ejemplo, pues si sí te van te van ilusionando y y va pues eso, haciendo un proyecto, que acaba un disco y va ilusionándote hasta que al final ha salido esto. Mhm. Uh -huh. Tan ricamente. Además han cambiado de producción. Sí, que también ha tenido su lo suyo. Un acierto, sí, sí. sí señor. Hay una unas tantas cosas que comentaremos a ese a ese respecto, a ese respecto conforme vayan avanzando los minutos. Tenemos sí hemos presentado a Jaime, ¿no? Sí. sí. Jaime está aquí y a la izquierda. Está ahí de todos modos, sí digo. Modo, sí, sí. Está ahí no, en no, no, no, nada, nada, que tampoco queremos Bueno, eh hemos escuchado a Dios que es una canción quizá, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, un poco atípica para empezar algo, ¿no? Diciendo, ahí te quedas, hasta luego bueno, Lucas. Bueno, en música clásica es muy típica, es como una obertura, ah. empieza poco a poco, se desarrolla, va subiendo ahí, ¿no? Y sin sin llegar a agobiar en cuanto a que sea rápida ni nada. Y bueno, como habíamos sacado la ópera, pues ahora eh la continuación Y también va más del mismo rollo, lo único que con otras canciones muy distintas de las del primer disco. <risas> Tan distintas no son, ¿eh? ¿eh? Tan distintas al fin y al cabo eso es un grupo de pop de guitarras, ¿no? Sí, sí, pero eh nosotros desde dentro la vemos de forma muy distinta, puede que desde fuera, ¿no? Pero desde dentro nos parece muy Hombre, el camino han dado desde luego que se hace se hace notar, se nota para bien, para Hombre, bien. Hombre, tocándolas te das cuenta de que de caramelos no tienen caído a sitios diferentes de donde iban antes. <risa> <risa> <risa> y esas que son distintas, ¿no? <risa> desde luego que sí. esto así seguro que son distintas. Y al final se tiene se tiene que notar. Bueno, eh como es habitual y costumbre aquí por estas latitudes, hemos pedido a los mozos de Napoleón solo que se traiga unas cemillas pues para ir conversando, ¿no? No para sí, no solamente hablar de ellos mismos y de sus canciones, sino también para que sus seguidores y quienes eh, escuchen el programa, pues sepan un poco qué son las cosas eh, que les molan o qué más les están haciendo más que... les están haciendo últimamente. Y y si os parece, pues vamos a escuchar una una de ellas, una de esas canciones que habéis eh, traído. Muy bien. La, la escuchamos y luego nos eh, comentáis por qué. Estupendo. ¿Por qué la habéis seleccionado, vaya. Bueno, aquí tengo que tirar de tengo que de, de, no, de, de, de notas sí porque la memoria no te va. Soy mayor eso. ya. Banda de turistas, es eh, la canción con la que vamos a empezar este toma y daca, este tuya mía, este dale que dale, Julito. Pues que le dé, que le dé, David. Mira ahí. Nada vía. Es mucho lo mejor en tu compañía no hay ninguna decepción no sé cuánto desto de el es amor porque estoy entregado todo estoy servido a mi comodidad to the Bible and the comorbidities. la canción de banda de banda de, tu, de turistas, sí. Sí. Sí, si sí, algo hay algunas que son una banda descarado de claro que, que sí. Que pregunten por Salou y esa zona, por las bandas de turistas. Sí. Eh, efectivamente. Eh, cada día es la canción que habéis eh, seleccionado. Mm, la verdad es que ahora estábamos comentando eso, que tiene ese toque ese toque del pop eh, que se hace en Sudamérica, en Centroamérica, que chispa, ¿no? es se sí buque. que enseguida dices, hostia, esto tiene que ser de de por allí, de esas latitudes. Y y Alonso, el jodido, decía que, que claro, que que esto no eh. se puede hacer aquí. ¿O nadie se atrevió todavía, no? Con esas lindes. No lo saben. No sabemos. No. O sea, ni el ni allí tampoco lo saben cómo lo hacen, pero el caso es que cada música tiene su contexto, no es que dice pa más y aquí menos ni al contrario, por cada música tiene su contexto y su localización y realmente suena a un grupo latinoamericano porque a, no hay ningún grupo aquí en España que que se pueda reconocer ese estilo, ¿no? Mhm. Uh -huh. Eso más o menos lo que quería decir, pero todavía no sé expresarlo y mañana a lo mejor sí. <risa> bueno, bueno. Claro, bueno, tenemos tiempo hasta. Seguiremos intentándolo. <risa> hasta que acabe el programa, de, hay un rato todavía, no hay prisa. Y y José estaba comentando a propósito de de su precioso bajo Hofner. que es super ligero. Además, os invito a que hagáis la prueba si alguna vez os topáis con alguno por ahí. Sí, sí, píalo jurito, píalo. No sé si sí, sí era. Sí, <ríe> a que sí, tronco. Bueno, es yo. Okay. O sea, puedes salir con corriendo, ¿eh? Sí sí. sí, sí. Estaba estaba contándonos o empezando empezábamos a contar cuando se intercambiaban instrumentos en sí, Napoleón solo. Sí, en realidad tenemos muy pocos recursos y vamos, no sé, haciendo entretadas lo que vamos pudiendo. Vamos compartiendo las cosas, haciendo el trabajo en tratado y hacemos que funcione pero con poco recurso, recursos, recursos y materiales. Lo optimizamos, recursos materiales, claro. Ha sí. querido puntualizar Alonso. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. <risa> ha dicho eh, cuidado. Vamos a surrayar aquí que <risa> Porque bueno. tonterías tenemos muchas. Sí, sí. Por ejemplo, Bienvenidos. Sí, desde luego que sí. Estáis ahí. Vamos. Y, y comentábamos a, a propósito del Cono Sur y un poco esa forma de hacer de de aquel de aquella parte del mundo que pensábamos que nos, nosotros pensábamos que este hijo está también tocado un poco por por esa barita, ¿no? Por ese esa forma de hacer. Sí, a hay que de la producción y un poco exacta que decir que que Manuel de Cafetacuba ha sido quien nos ha acompañado ¿no? en el en el viaje de su grabación, su producción, su realización, ¿no? Y efectivamente se nota, yo eh salvando guardando las distancias, eh la primera vez que escuché el disco pues me acordé de ese paso en el sonido que dieron vuestros eh eh vuestros paisanos Lori Meyers con Cuando el destino nos alcance. Ah, sí. Claro. Sí. Venían de hacer un rock típico eh de raíz norteamericana y con la ayuda de Sebastián Chris, bueno, a otro lado, completamente distinto. Sí, en verdad el, el productor algunas veces eh, puede hacer que cambie y y es su labor, o sea, si no es un grupo pues no contaría con un productor, ¿no? Nosotros muchas veces grabamos cosas como el tema inédito que ahora hemos sacado en Spotify. Se está sin producir sin nada, nosotros en nuestro local de ensayo controlando todo nosotros a nuestro gusto. Y sí, claro, luego termina de tocar la bruto con la cabeza porque es exactamente lo que quieres, pero se trata de que cobre una nueva dimensión, o sea, a la hora de grabar un disco siempre que se abra, ¿no? Que no sé qué de cerrado a nuestro mundo, sino que que pueda salir de ahí, si no tiene menos sentido. Mhm. Uh -huh. ¿Y a este hombre cómo lo conocisteis? Lo conocimos porque es amigo de Javier Liñán y mm. estaba de vacaciones aquí en España y llegó por el estudio en Madrid cuando estábamos grabando la ópera. Y ¿Estábamos grabando la ópera o el EP? Sí. PLP pues me parece en sí. principio, ¿no? Pues LP, siempre sí. me han dicho que la ópera, eh, en sí, toda la sí. entrevista y ahora me ha dado el chispazo de que <risa> eso no era verdad. Sí, sí, sí. <risa> fue en, fue en el en el EP anterior a la ópera y, y estaba de vacaciones por aquí y se pasó por el estudio, entonces le gustó mucho. Luego fui más México a tocar, claro, él se lo llevó allí y y es como el del el director artístico de una compañía mexicana que se llama Terrícolas Imbéciles. Entonces pues lo llevó allí el disco y habló bien de él porque le gustaba el LP, el mm, LP. Y total que al final salió el disco allí también. Fuimos a México, lo conocimos. Y eh, escuchamos su productor, estilísimo me fuera el productor de nuestro nuevo disco, sería genial al final lo conseguimos. O sea, se todo porque le gustaba y bien y, y, y todo ha salido como como tenía que salir. Pues desde luego que sí. Eh, además un tipo con con tanta experiencia, y que ha visto tantas cosas, pues Exacto. nunca está de más en, en que esté contigo ahí en el estudio, ¿no? Diciendo que es eh. un maestro bueno. Claro que sí. sí. Un grupo tan grande como como Café Tacuba, además, o sea, se le ama mucho, como él, como él es músico, pues daba una perspectiva musical, no sé, como desde dentro de toda su cosa, no no opinaba nada de ningún prejuicio de ni lo que fuera salir ni nada, siempre centrado en la música, en las canciones, en lo que sonaba y y eso pues ha sido beneficioso. Ahora ya lo que la gente vaya respondiendo y todo eso pues una sorpresa o algo muy indirecto. No, no sabemos lo que va a opinar la gente de lo que hemos tratado de hacer. Hombre, va por lo que se, es tiempo, ¿no? por lo que se está viendo en estos primeros en estas primeras semanas, días, eh a la gente le está le está molando bastante, vaya. Uh -huh. Por lo menos lo que a mí me ha llegado por pues, lo típico que ves en internet, redes sociales y demás, pues Pero las tenéis, a, les tenéis ahí eh, en el bolsillo. Pero le sí, sí. digo que además, ha pasado un poquito de tiempo desde que salió a la calle. Y aún tenéis muchos conciertos que comentaremos las fechas también, oportunamente. Estaremos por ahí. Y queda mucho que rodar a sí. ese a ese nuevo hijo. Yo creo que llega el momento jurito de que sí, nos deleiten sí. con un con una de sus canciones, de sus nuevas canciones Napoleón solo aquí en la isla de Encanta en gloriosa, inigualable Achique Session. Así que poneros cómodos con los micros y vuestras cosas y contándonos eh, decíndonos por favor, y ya nuestra distinguida audiencia qué vais a tocar y cuándo queráis, pues adelante. Está enchufado, José. Sí, no te más, ya no me lo creo, no te más, no te más. Cuando quieras. Va a matocar desastre número 1. Muy chula la canción. A mí es una de las gemas me gusta de lejos y la verdad si que sí. Sí, te puedo decir. A mí también. Sí, ya les he dicho, digo, joder, vais a tocar pues la mayoría de las gemas me me han molado. Así que la cierto. vamos a poder escuchar hoy en el gloriosa chica sesión. Pues muchísimas gracias. aquí no, vamos seguramente. Oh, si esas o sea, son la que mayoría, es. las que vamos a tocar si son la mayoría tan gustado, 4, porque vamos a tocar 3. Bueno, no es, bueno, me gusta alguna <risa> más, hombre. Me gusta alguna más. Era una broma que no, no tenía no. gracia. <risa> ¿Cuáles son las que no te gustan? <risa> pues están están más al final. Espérate. No es no broma también, ¿eh? ¿Eh? Las vamos a meterme <risa> no, contigo. <risa> venga, venga, venga. Bueno, decir eh decir que vienen con un bajo eléctrico, del cual ya hemos hablado, que pesa poco, una guitarra, una guitarra acústica y una guitarra así en canija. Esto o es sea, un guitalele. Un guitalele. Es una mezcla de guitarra y ukelele. Claro. Por eso es... Como lo de los hormigueros. <risa> <risa> algo así. Sí, pues mola, mola. Justo vale. eso, pero un eh. instrumento. <risa> sí, sí. Pues eh, tiene su rollo, eh. Pillado, ¿eh? Sí, porque al final no son ukelele como apuntábamos, ¿no? Claro, claro, Digo, ah, joder. O sea, que es ahí rollo guitalele. Guitalele, apúntatelo porque eso es lo mismo en el examen. Hola. No la verdad. Pero se debería llamar guitarrele. Guitarrele, que dice. Hola sí. más, ¿sí? ¿eh? Y, y además tiene un rollo más más de aquí. Claro, porque estas eran pues estas los de Yamaja, o sea, gracias claro, si se lo vieran puesto un, no. un andaluz sería guitarrele, claro, ¿no? Claro, han puesto guitalele de allí de, Exacto, de oriente, de Japón, de ahí guitarrele. Es una una traducción aproximada. Claro. Me sí, imagino lo que los de Yamaja no es que se dediquen a la guitarra sino a motos. Claro. Que, que claro. deje lo de la, la lingüística para otros. Que las hacen que bien. las hacen muy bien. Muy bien, además. Como veis, se nos va bastante la pinza. Eh, antes Jurito apuntado que estas canciones, canciones como esta y otras más <coughs> van a poder ser disfrutadas por el respetable eh en vivo, en, y en, directo. En, vivo y en directo en las principales eh, los principales festivales sí. del país. Sí, señor, tienen uno unas pocas de fechas que nos han ido comentando a cola de de nota, pero que la escena puntadas el amigo César, sí. como no menos. Luego la volveremos a recordar, pero o sea, de momento caso. vaya por delante que estaréis en Cortegana en Huelva en el Jamón Pop el 7 de julio, San Fermín eh preciosa villa Cortegana. Sí. A ojo mejor, mejor ver tocar que ver toros, ¿no? Sí, ese día quiero decir. Sí. Bueno, que va en gustos, ¿no? Sí, Pero Sí, sí, por supuesto. Jamón Pop 7 de julio en Cortegana en Huelva y estarán Napoleón solo. También estaréis el 4 de agosto en el Arenal Sound, que esto es por cas... por Burriana. Castellón, Castellón Nova, Burriana, Castilla. exacto. Eh, luego el 12 de agosto vais a Aranda de, Ruedo, de Duero al Sonorama y el 15 de septiembre venís aquí a Madrid a tocar en el Decò de Festival, ahí en la Ciudad mm. Universitaria. Sí, señor. Dos días de de festival al fresquito porque como pasa el río, el río cerca, allí se está Se está de lujo, se está de lujo, no como hoy sí. que no hay quien pare aquí. Sí. Joder, cómo este fin de semana en el Matadero, que había momentos de auténtica que pasión. Que hacían a su nombre el local. Por total, total, total. Sí, sí, o sea, o sí. sea, muerte súbita. Desde luego que sí. Bueno, pues de momento festivales y después habrá más, me imagino yo, ¿no? Sí, luego después del verano tenemos Ahora mismo tenemos muchas fechas y seguro que van saliendo más. Vamos a ir a Bilbao, vamos a ir por Galicia, Valencia, también vamos a hacer Granada. No recuerdo ahora qué más, pero después del verano vamos a hacer salas y va a haber muchos conciertos, sí. Guay. ¿Tocasteis mucho con el anterior disco? Pues yo creo que para ser un primer disco, sí. he me ha tocado por toda España, he ido a México, he ido a Nueva York y y al somo yo al menos veo que, que hacemos las cosas de una forma muy distinta a los primeros conciertos y eso es por todas las situaciones que que hemos vivido tocando en sitios porque nos hemos tenido que adaptar a cada cosa que no había como levantarla y muchas veces no le hemos levantado pero al final cuando se ha repetido varias veces hemos conseguido hacer algo y de todo eso se aprende muchísimo. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Que tiene anecdotario. Poco se un poco recorrido pero bastante anecdotario y eso, eso es bueno. ¿Pero sí. sí. difícil? Confesa, ¿de difícil? Pues sí. yo no sé. Sí. sí, te pueden decir cosas sin decir nombres, o eh? sea, que no no es problema. <risa> Hubo uno que era muy malgente. Pero no te voy a decir el nombre. No, no, no, no, mejor no. Bueno, el caso es que os habéis curtido ahí un poco pues sobre el terreno, eh, haciendo kilómetros y acumulando horas ahí en el escenario y eso me imagino que ahora va a redundar en vuestros seguidores. Cuando os toque, cuando les toque veros ahí y tal. Hombre, nosotros tenemos la obligación de de transmitir cosas y lógicamente todas las vivencias que hemos tenido se si tienen carnitas para algún lado, supongo yo. Hm, mm, seguro. Eso al final acaba aflorando. Quieras que no, consciente e inconscientemente, pero para lo bueno y para lo malo, y nos soluciona la enfermedad, o sea. Pero esto tampoco de una cesta, o aunque sea, <risa> no lo parezca. ¿Cómo son los de gana? Desde luego, loco. Desde luego que sí. Vamos a echar otra de las canciones que nos habéis traído, si os parece. Vale, vamos a tocar ahora No, de las que nos habéis traído. Ah. Eso parece. Entonces, si queréis tocar, tocamos, ¿eh? Sí, que si queréis tocar, tocamos, que no, no, no, no quitamos mano. O sea, no había no, olvidado las canciones de taporillas, si queréis, o sea, y luego <risa> escuchamos <risa> a <risa> a los son montreal esos, ¿sabes? Esos. O sea, claro. ¿tocase? Y luego dices que cómo son los de Granada, ¿eh? <risa> Es sí, que aquí también tenemos lo nuestro, aquí que, sí, que, que somos la amantes de los amaritaños, de los sí, Spice. Sí, sí. que... me, me habíais dicho que ahora vais a tocar Sueña Conmigo. Sí, pero después de la canción que me has dicho, tú que vais a poner, ¿eh? Esa es la de los… <risa> la Fernan Secos, esta es la Fernan Secos. Vale, vale, pues nada, I Want Never Young es la que habéis seleccionado, de Montreal. Si sí, aquí… Una Augusto... canción muy bonita. A gusto del consumidor. Muy divertida. Descarado que sí. David, si la tiene, vamos pa'lante. Pues estos son de Montreal, suenan aquí en la Isla de Encanta por cortesía de Napoleón Solo. is Bueno, rata, oye, sí. que a mí me mola que yo estoy muy desenganchado de aquello, eh. Aunque en este caso vertiente anglosajona y sí. angloparlante, ¿no? Bueno, pero bueno, que son de allí, claro, que, que, que sí que sí, que son sí. de qué de bueno ultramar, de son de ultramar. Son bueno de saber. <risa> bueno, contándos por qué he estado esta canción, claro. La de Montreal. Pues esto es un grupo que conocí hace poco y este no es el último disco, pero escuché primero el, el último Y eh, pienso que que tienen no han seguido una línea fija, tienen un montón de discos, y nunca han seguido una línea fija y eh desgraciar es como cuando te enganchas mucho a un disco y escuchas el siguiente de un grupo y luego siguen sacando discos y ya te desenganchas porque ya no te hace ilusión, eso quiere decir que es que están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y a este grupo no le pasa, siempre van cambiando en cada disco hacen una cosa diferente que al final pues es eh, eh, es muy chulo eso. Y el es de lo que se trata también un poco, ¿no? Pues se trata de eso, si hacen música, si hacen moda, pues no. Moda musical. Ah, moda musical. Yo me había da la a la pasar a niveles sonco sí, ahí, algún momento también, ya alzar y tal. Sí, lo eh, incluso yo que le he dicho también <risa> <risa> me, digo, <risa> me he quedado flipado <risa> un chico. Qué modos, ¿de qué? Sí. <risa> y vosotros claro, o sea, es un poco lo que lo que buscáis, ¿no? O lo, a lo que sí. aspiráis, o a lo que aspiráis. Ser la moda en el sentido de estar actualizado y saber lo que hay y Claro, Todo que nunca tenía un casa de más, claro. Entonces eso me pare, me parece necesario y positivo, entendía la moda si está bien. Pero de de la manera negativa pues no. La de subirse un poco al al carro de ahora se lleva esto, sí. mañana lo de aquello y tal, ¿no? Exacto. Sí, porque estar un poco al tanto de lo que pasa en un sentido positivo que el el que claro. el hay que tomar, a ver, claro, en los viajes, ya acabó vivimos en el presente y Exactamente. y nos podemos perder cosas que merecen la pena por no tener esa actitud. Eso, eh, creo que sí. Por cierto, a vosotros en Montreal también os mola no ¿Cómo? O estos son cosas de Alonso. Bueno, nosotros, yo he conocido grupos mexicanos, pero ese no lo conocía. No, pero en Montreal no son mexicanos. No, estos no son mexicanos. Ah, esos no son mexicanos. No, no. no. Ni de Montreal tampoco, sí de precisión. <risa> <risa> Quiero decir, eh compartís eh gustos eh Como este, por ejemplo, la como Montreal, que o, o cada uno va un poco a su rollo. Pues, <risa> Porque preguntar. veo que, que aquí está comentando la jugada. Sí, claro, ahí hemos agravado el CD ahí en el último momento. No sé, a ver, sorpresa. No, pero, pero me imagino que en algunos grupos sí que está ahí más o menos sí, de hombre, acuerdo. Sí, hombre, ¿no? sí, claro. Coincidimos, no sé, en, en muchas cosas. Nos ponemos de acuerdo fácilmente con lo que está bien. Uh -huh. No, yo es que estoy en la furgoneta cuando no hay que poner música, ¿no? No, no, que va. está en consenso. Pero esta vez de estos el acuñaroso no no vais a participar. Sí, sí o se lo he traído yo. Es que yo ni sabía, me lo dijo Nuria a mí y él le grababa hace un rato y, y y claro, pues pues no no, no, ha no. había manera, ¿no? O sea, no no hemos tenido tiempo de hacerlo entre los de tres, ponerlo en como, claro. Bueno, claro. pues eso le queda pendiente. Está sí. que <risa> queda pendiente para la próxima a ver Exacto. si Exacto. Ya vienen más seleccionados. y el cds se lo curran un poco si es posible entre todos, que a poco más. Precisamente me me lo curaremos para, entre para todos, nos enfocamos un poco también lo gusto de todos. Si entra un grupo mexicano guay, si no si no si, no está guay. Y si da tiempo, eh. Si da tiempo. Si, da tiempo. si da tiempo también porque vienen, hoy están concluyendo una jornada de de curro que creo que ha empezado tempranito y que todavía no ha terminado y no sé qué hora es. A mí no te doy resultado, Julio. Nos <risa> llevamos No ya ya estamos ya en la hora bruja ya hoy. Lleváis todo el día ahí faenando. Bueno, eh sueña conmigo, yo creo que ahora ya sí, ¿no? Si sí, si sí veis qué tal. Sí, o sea, se si apetece sí, ir para la Sí, que podemos otra canción de La Jaizchaido, pero o la del CD de Alonso, pero No, no, dale, dale. Tocamos, ¿no? Venga. es la que más me mola, muchas gracias. Eso vaya por delante. O sea, muchas gracias. Bel la experiencia como escogió que se había calado a veces empezaba sin sonar. De verdad, ya está ahí. Ahí donde sonando, se sí señor. Ya ahí topo adelante, sí señor. Esta canción eh es la que más me ha molado de, del disco y en su, en su versión pues eh ratificada. Eh, me ha recordado a, a un grupo que me gusta mucho también, que se llama, no sé si, si os molará o si lo conocéis, que se llama The Posis. Ah, The Posis. Pues yo, yo tengo varias canciones de ellos, que escuché, me la grabé en un recopilatorio cogiendo música y hay varias canciones que me gustaban, sí. No, la verdad es que, pues un grupazo, ¿verdad, Julito? Sí, sí. Jamás se toca en Granada. Y lo hemos visto allí en Granada Cierto. mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es Brutal. Bueno, no en Granada. Era un... En Granada, en Granada. Yo lo vi en, en, en Granada. En el Zaidín, tío. Eso es. Muy Con bien. Cecilia Ann, de Teloneros. Casi nada. <risa> Fíjate. Ya, ya ha corrido tiempo. Por eso tiene que hacer tiempo, ¿no? ¿tien? Si es que ya peinamos canas. Sí, sí. <risa> Hace 15 años. Aquí eso. donde no vestamos nada. Hace 15 Compeo. o más años. Pero no sé, ya empieza a ser respetable. Sí. No bueno. sé, en aquella época vosotros eh ya eh teníais experiencia musical, ya estabais eh, juntándoos con colegas para <coughs> o era muy canis todavía. En Sicilia tendríamos yo tendría 14 o 15 años. Sabéis ahí ya sí. en en el momento de empezar a a establecer contacto, sí. ¿no? Sí. Bueno, sí, incluso antes. O sea, sí. Siempre, sí, porque no sé, siempre cuando era adolescente y todo eso pues te llama la atención el rock and roll y tocar y todo eso. y la música desde niño o sea que sí. ah, además venís de una ciudad con una tradición pop importante. importante desde tiempos casi casi desde los tiempos del nodo sí. <risa> mismoamente <risa> además tiene uno bueno tuvieron uno de los festivales más punteros bueno y antes 90. de eso estaba o sea desde Miguel Ríos y Los Ángeles wow, a también. a todo lo que hubo en los 80 y me imagino hablar sí. del espárrago ya sí, en los claro. 90, ¿no? Sí. Lo ángela ¿Por qué no decirlo desde la época de Franco? Claro, claro, claro. No se me os ocurre ningún nombre más apropiado además sí, para para usar la dicha coyuntura nacional católica. Pues sí, sí, la verdad es que en Granada ha habido hay ha habido hay una escuela de la que de la que vosotros pues eh, también salís y no sé si no sé hasta qué punto eh, erais chovinistas en el sentido de que, hostia, os molaban los grupos de de la ciudad o ibais un poco más a Oh, fijabais en otras cosas cuando empezabais con con me la música. Bueno, los claro. grupos de la ciudad. Sí. A Alonso le molaban los grupos de la ciudad. Sí, hombre, yo me siento sí. cada uno le gusta o de dónde es y a mí me gusta ser quien soy y quiero decir que es que en, nada. en Zamora en Zamora no hay un Los Planetas, no hay un Lagartija Nick, no hay un 091, no hay un Miguel Ríos. Son las ventajas de de vivir en Santa, Granada. Vaya. Para, sí, para tener no, referentes, a digo. A diferencia de la Alhambra y la Sierra que he ido muy poco y no le valoro mucho por ser de Granada, los grupos sí. La, la Alhambra no no te mola. Sí he ido de pequeño, me parece, pero lo demás por ser de Granada no significa que no que no lo sepamos que no sepamos ver qué es especial, ¿no? Ahí sí. Okay. Da nada. Soñada, ¿Qué te das soñada. Macho. Sí, desde luego que sí. Bueno, eh tengo por aquí apuntado disco ruido. Sol, a Alonso le apetece sobremanera que pongamos esta canción porque es de las Puede que es un temazo como un demo. Es de las que le molan ahí a Saco. Así que David, si la tienes preparada, no vamos a dilatarlo más. Dale, Cera. La levanta el pulgar. Eso te dará. Eso sí. es acertó. Sí. <risa> ponente sí. super popero Alonso Sí, Pero tiene un... un rollo raro, R un rollo raro sexual. Raro. O sea, es muy elástico. También de México. También de México. <risa> Mm, uh -huh. incursión. Eh no, también de México el, el el único grupo que he puesto de México, o esa banda de turistas del <risa> mundo argentino, chileno, no me acuerdo ¿verdad, bien, ¿verdad? of Montreal, no sé si son de Estados Unidos. Que hemos quedado que los Canadá. primeros eran de de del sur de yeah. del Exacto. Cono Sur, vaya, sí. es cierto, es cierto. También de México, quizá por la historia de que su productor era mexicano, no sí, no te pasa. Que estamos mayores y ya jugan claro, neurona no <risa> se resiente, sí, se resiente en no, estas alturas. También está muy está muy bien. Sí. Gracias, no, gracias. Gracias por lo por lo que nos toque. Pero te he echado a dormir seguro del tirón. Bueno, fijo. Bueno, fijo esta que cosa sí. Vamos a subir la moral, ya sabes. Bueno, eh antes de que de que ¿Ocurriera? Napoleón solo ¿Cómo? Ocurriera, ocurriera antes oh. de que miren, ah. miren. <risa> antes de que es que ya Pues eso, que me dep me deportan, me oran los jóvenes, que <risa> están pendientes, es que están pendientes. Están ahí, están ahí las chicas antes de que ocurriera la canción que que va a tocar ahora Napoleón solo. Pero antes de que toquen, antes de que ocurriera, vamos a recordar las fechas eh de las la fechas de los conciertos, más que nada por si a la peña que está escuchando, a nuestra distinguida audiencia, pues le estamos hablando lo que está escuchando y dice, pues mira, me voy a acercar el 7 de julio al Jamón Pop, que me pilla cerquita, Cortegana, Concernia. Huelva y tal. para verles o al Arenal Sound de Burriana en Castellón el 4 de agosto uh -huh. o al Sonorama de Aranda de Duero en Burgos el 12 de agosto o mira pf, no tengo un pavo el verano es duro para timba dame que eran Kelly pero me desquito y el de Code, ¿sabes? que es aquí en lo madrileño no me lo pierdo. Eso es 15 de septiembre. Nuestra no destinada audiencia de Bilbao, a través de BFM, que sepa que también hay fechas allí. Bajarse, bajarse para el sur, claro que sí. Qué bien ha vendido la moto, ¿eh? Real, no se ha viajado mejor, ¿eh? Me ha molado. Cuando queráis, antes, eh, antes de que ocurriera, por favor. Gracias. para nuestros problemas para todo no problemas para todo no problema porque me duele la cabeza y me duele la cabeza y me duele la cabeza y me duele la cabeza ¡Vamos allá! ¡Volta a la vez más! Esta es Achique Sesión de la Era de Encanta por cortesía de Napoleon Solo Esta es otra favorita Sí Del disco mucho. La verdad es que es una canción preciosa Enola buena. Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias eh también por compartirla aquí con con nosotros y con todos los que escuchen con todos los que escuchen el programa. Estamos a punto de entrar en la recta final, ¿eh? Yo creo que ya nos piramos. ¿Sí? ¿5 minutos nos quedan? Ah, bueno, bueno, ah, todavía queda buena canción. O sea, gracia, que no nos re. va nos va a dar tiempo todavía a escuchar eh, uno de una de Te las ven, canciones ¿Eh? del disco. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, ah no, no, no, del disco. <risa> del corrido. A ver. No sé, eh 5 minutos has dicho, ¿sabes? 4, ¿qué diría? 4 y medio. Yo creo que vamos a asegurar el tiro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, que luego que luego, luego, viene la, que luego vienen las Luego vienen las pisas sí. y sí. todo son, ¿sabes? Pues la abuela bebe que si la abuela fuma. Esa la guardamos Alonso para para vuestra próxima visita aquí al programa. Eso me parece genial. Vale. que esperamos que sea pronto eh esperamos también que sigáis haciendo canciones tan chulas como como estas, que os lo pasé muy bien este verano eh con todos esos conciertos que os esperan y nada que que aquí tenéis vuestra casa para lo que sea menester. Pues muchas gracias y lo hemos pasado muy bien, la verdad. Nosotros <risa> a los de teneros aquí. Gracias a Alonso, a José y a Jaime. Un placer y ya Julito, pues lo que tú quieras decir, majo. Nada, que se les heredé muy bien esta puesta de largo este verano de su nuevo dijo su nuevo temas, que todo, Chipasto. Chipadisco. Muchas gracias. Y nada, lo dicho, lo que ha dicho es eso, sea, que nos vemos pronto. A más tardar ya. Nosotros estaremos <risa> en nada. Cuando reanude la temporada, os iremos contando, porque a lo mejor hay, no sé, Novedades, novedosísimas. Entonces, chances, chances ya nuevos. Ya lo hemos contado. Y bueno, le dejamos con un tema a los que nos están escuchando para terminar. Sí, antes eh, también decir que efectivamente, que como nos despedimos hasta septiembre, pues a todos los que nos estén ah, escuchando, que lo paséis muy bien estos dos meses que tenéis por delante, que hagáis lo que se pueda, lo que os dejen y que, en fin, que esperamos que en septiembre pues volver a volver a dar tormento. Seguro a, que sí. Ya, ya estamos preparando cositas. para sorprender volvemos a tener 20 años en un disco y le daremos caña. A ver lo que sale de todo ello. Que no tiene que ser 20 años nosotros ni de coña, ni de eso ya no volverán. Que estamos preparando, sí. que estamos preparando todo homenaje como el año pasado con Nirvana, se refiere. Se refiere a Julito. Yo seguirémos contando. En cualquier caso os dejamos con Va Didibú, una de las canciones incluidas en Chica Disco, el nuevo trabajo de Napoléon solo. En septiembre esperamos eh volver. Cuídese mucho. Cuídate con el patito. Hasta luego. Hasta luego, Gracián. Cuando te escucho hablar, empiezo a sangrar por la garganta. Quieres contarme algo que estás pensando y estoy temblando. Quieres que me sienta igual que tú y quieres que yo obre un milagro. முப்பல குபர் தீர் மே